Están eh, Bueno, hoy nos reunimos para el eh, lanzamiento de un nuevo plan que se llama el Plan de Puntos Verdes que está relacionado con la separación de algún elemento que se pueda reciclar en este caso es el PET El plan es, eh, es muy parecido al que ya llevamos a cabo con el Instituto Helen Keller de recolección de aceite usado Pero bueno, este ya es eh, municipal, o sea que está gestionado desde la Municipalidad eh, de Olavarría. Eh, consiste básicamente en colocar eh, contenedores tipo iglú en lugares estratégicos eh, de la ciudad, donde la comunidad va a colocar eh, botellas eh, de que nosotros llamamos de plástico, básicamente son botellas PET, que son las botellas que tienen... capacidad de ser recicladas e, u, y utilizadas. Eh, lo que se, eso lo va a, a se va a gestionar a través de la, de la empresa Malvinas y eh, todo lo producido va a ser destinado a instituciones de bien público, exactamente igual que como hacemos con el reciclado de aceite, en este caso al grupo Ilusiones. y a Corim, que ya tienen experiencia en este tipo de reciclados y bueno, también hasta comercialización.